Thank you. La charca sale a flote de nuevo. Los Reyes Magos han venido por adelantado y nos han regalado nuestro segundo programa, La charca. ¡Bien! Sin vosotros, sin vuestro interés y vuestro apoyo, nunca habría sido posible. Hasta nuestra charca se han acercado nuestros tertulianos del primer programa. Blanca de Madrid. Hola. Natalie de México. Díaz. Diego de Asturias. Hola. La que os habla, Mauren de Colombia. Y a los mandos técnicos, la supermáquina Sarai, la asturiana más pura. Buenos días, buenos días, chicos. Buenos días, charqueros. Hola, días. días. Hola, hola. Bueno, de dejar, dejar de esperar que las cosas pasen. Sal ahí y haz que suceda. La Charca, una vez más, sale a flote en Radio Crash. Nuestro teléfono de contacto es el 985 14 23 45 para el que quiera participar y la que quiera participar, ¿eh? Estamos abiertos a uh, nuevas experiencias. <risa> Contaremos con dos chicos que son de Gijón de toda la vida y están un poco perdidos en el barrio. <risa> En la cafetería de hoy, nuestro café intercultural contará con nuestra, nuestras tarturianas habituales y Diego Para hablar sobre nuestro dicho, no yes de donde naces, sino de donde pases Allá donde fueres, haz lo que vieres ¿Cuál fue tu primera vez? Infantil, Maure, en horario infantil, Maure, horario infantil No, no, no, siempre hay una primera vez para todo. Y en el rincón de nuestra Guillermina viajaremos a la Asociación de Vecinos de Seares y descubriremos qué tienen en común los mexicanos y los asturianos. Y nuestra tertuliana especial Natalie nos contará un cuento sobre el maíz. Empezamos con, con estos dos chavales que están un poco perdidos. Pues tiene que andar por aquí cerca. Anda, saca otra vez el plan U.S. que traes con las indicaciones. A ver si aclarámonos de una vez. Toma, pesau. ¿Lo ves? Por aquí ya hemos pasado al menos dos veces. Pues no pues no lo entiendo. Vaya liada, chaval. Coño, si somos de aquí de Gijón de toda la vida. Ya, qué sé yo. Venga, vamos a dar otra vuelta y a ver si damos con ello. Si tienen que estar aquí cerca. ¿Qué hay, chavales? ¿Qué os pasa? ¿Qué os llevo observando un buen rato y parece que andáis algo perdidos? ¿Puedo ayudaros? Pues ya que andamos buscando el centro municipal, y no hay manera. Llevamos un rato largo dando vueltas y vueltas, y nos damos con el sitio. Pero no se preocupe, que ya si eso preguntamos a algún de por aquí para que nos indique. Bueno, de por aquí soy yo, que soy del barrio. Uy, pues perdone, pero con ese acento cualquiera lo diría. Ya es que vengo de Marruecos, pero bueno, ¿vosotros cuántos años tenéis? Dieciséis. 16. 16. Pues mira, justo los años que llevo yo viviendo en este barrio. Así que, ¿qué os parece? Soy uno, soy de, de por aquí. Bienvenidos a la charca. Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser, leurs pas pressés dans leur corps les ailes, leur passé se dévoie dans les pas sans se soucier. Mmh. Que suspicieuse à vue, je perçois le jeu de pan, Leurs visages comme des masques me fait l'effet répugnant, que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera... Euh... De nuestra cafetería damos la bienvenida a nuestros invitados. Diego, de nuevo. Hola, muy buenas. Blanca. Hola, chicos. Natalie, Muy buenos días. Y yo, hola. <risa> bueno, vamos a hablar un poquito de del arraigo, de qué os parece esta anécdota. Suele suceder mucho. Tenemos también nuestras líneas abiertas, 985 y cinco para quien quiera... Contarnos su experiencia Que muchas veces suele suceder Que conocemos más nosotros Algunas veces las calles donde vivimos El barrio donde vivimos Que los propios Ay, Integrantes Gijoneses En este caso en específico Es que me quedé sin voz sí, Un poco lo que plantea esta anécdota Esta situación que, que se escenifica Aquí en el radioteatro es eso, ¿hasta qué punto cuándo se te empieza a considerar de un sitio, no de un barrio? Uh -huh. y, y bueno, partía además el diseño de este guión que que había escrito Blanca pues de una de una anécdota que conocíamos, de de alguien que le había ocurrido algo, eh, algo similar. Le habían preguntado eh, que de dónde era y era una persona mayor que llevaba aquí ya más años que la persona que le estaba preguntando esto, ¿no? ¿Sí? abrí mi aportación y diré para traducir un poco que este dicho de nun yes de donde pases de donde naces sino de donde pases uh -huh. para los extranjeros vendría a ser como el a donde fueres haz lo que vieres es como el arraigo que llegas a sentir al sitio en el que vives aunque no seas de ahí que pasa con el transcurso de los años, yo pienso que si podríamos llegar a tener No más arraigo, sino quizá a conocer más el sitio es porque nos fijamos más en un principio, dado que tenemos obligación y necesidad uh -huh. de conocerlo, ¿no? Uh -huh. Sí, es lo que ocurre a veces también, en, eh, se, se llama en antropología el fenómeno del extrañamiento. Cuando alguien tiene que estudiar su propia realidad, tiene que hacer como que es de fuera para que le llame la atención más y tal. Pues la gente que viene de fuera, pues eso ya lo trae, digamos, de, de serie, ¿no? Y se fija en, en cosas que los que sistema? estamos aquí a diario no, no nos damos ni cuenta. Bueno, no te o sea, creas, ¿eh? yo aquí he 16 años y me pierdo con una facilidad como si recién hubiera bajado el avión. <risa> A veces me tienen que llevar de la manita porque... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? <risa> a mí, ¿sabes qué me pasa? cuando Ahora cuando vuelvo a Madrid, mm. así a pasar a lo mejor tres o cuatro días, y, y como estoy fuera de lo que es la rutina de, de cuando viví ahí, de trabajar, de, pues eh, a lo mejor pues paseando tranquilamente, fuera de las horas normales, por barrios que normalmente no, no son mi barrio, mm. me siento como, como realmente... Eh, como de visita, o sea no no me siento como y soy madrileña de claro, integrante ya de, no haces parte de los muchos años <risa> <risa> pero sí, sí es es como de repente ver, ver Madrid como con otros ojos ya eres la ya eres la migrante <risa> <risa> ya, sí a mí allí no en serio me dicen que tengo acento asturiano digo pero por favor no, yo no me lo noto, pero luego aquí en cambio me dicen que tengo acento madrileño o no, sea, no, no. sí, suele pasar, bueno acaba porque... uno sin saber de qué, de dónde es de dónde es, sí, es verdad, cuando yo fui a mi país también no tenía un acento muy muy claro, tenía más acentuado el de aquí, cuando fui allá, claro ¿de dónde eres? pues de aquí, pues no encima que llegué blanca o sea que <risa> hija adoptiva <risa> que es y muy se, pegadizo y si, y los si acentos. aquí me pierdo bueno, allá ya me embolataba. <risa> <risa> la verdad que en esta mesa tenemos experiencias muy distintas porque por una parte tú Natalie llevas eh, menos tiempo, ¿no? De un diez, un, un, diez, año, diez, un año, pero me pasa lo mismo, yo uh -huh. tengo las cosas muy pegadas, sobre todo ciertas palabras. A lo mejor espero que no las siento, porque siempre me pongo renuente a decir no voy a perder mi mexicanidad, no la voy a perder, porque aparte de todo. A, a hombre, le gusta mucho. Entonces, no quiero perder la mexicanidad y sin embargo se me pegan las palabras. Ya utilizo más el guapo que el bonito. Ya utilizo más el mola que el chingón. En fin. <risa> No sé, no sé, se va perdiendo, es inevitable. Bueno, se va construyendo una identidad nueva, yo lo diría así, de manera más, más constructiva, ¿no? No es que desaparezca, sino que se enriquece de alguna manera. Sí, yo creo que de cada parte que vamos viajando, cada parte que vamos conociendo, siempre hay un pedacito de corazón, siempre nos queda un, una mezcla, un poco curry Sí, somos un poco suma de sí, cosas ¿no? Exacto, un poco de, de, de, de cultura, de emociones, de recuerdos sí. Es algo muy positivo, yo creo que las personas que salimos Tenemos la oportunidad por las circunstancias independientemente Eh, quedarnos con lo bueno yo creo que es la parte positiva y yo creo que a lo mejor cuando estés quizás en Londres o quizás en Colombia venga o vaya o, o chingón Exacto. se nos salga y la gente no lo entienda pero entre nosotros se nos crea ese efecto sonrisa ¿no? y ese efecto ah. felicidad que al fin y al cabo es lo importante ¿no? uh -huh. y curiosamente estamos aquí y estamos puras personas de habla hispana Ajá. pero pasa nosotros que emigramos mucho a Estados Unidos y tenemos el asunto del Spanglish porque uh -huh. se crea un idioma completamente nuevo. Tú vas allá y qué pasó, men? O sea, ya es una adaptar el español y el inglés y se convierte en un idioma completamente diferente. Uh -huh. bueno, nosotros sí, también adaptamos. tenemos nosotros también tenemos mucha influencia americana. Lo que pasa es que el inglés que nos enseñan a nosotros desde pequeños es el inglés callejero. Más sin embargo, te vienes aquí a España y te enseñan el inglés europeo, el pijo. O el, sea, que tú... El inglés-inglés, el, el de Inglaterra. El, bueno, sí, el más noble, por decirlo así. Entonces, con lo cual, con lo cual, pues te quedas, dices lo mismo, dices lo mismo, pero ellos no te entienden. Claro. que tú dices? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me explico? ¿Y tenéis alguna, alguna experiencia similar a lo que aparecía en este radioteatro? ¿Alguna, ¿Alguna anécdota que os haya ocurrido aquí? Ah, bueno, a mí cuando vino mi madre, eh, bueno, pero esto no sé si tenga mucho que ver, cuando vino mi madre con mi hijo, mi hijo se, tenía más sentido de la orientación, nos, nos, se perdieron por la avenida Constitución, que quisieron dar un paseo, y tenía más sentido de la orientación mi hijo, que era más pequeño que mi madre, mi madre estuvo a punto de llamar a la policía porque... Se, <risa> perdida de su casa, ella quería su casa su casa y su casa y al final yo estaba trabajando en Candás entonces claro, coger un tren devolverme, todo por teléfono niño, pero hijo, coge no mamá, pero yo sé llegar, déjame, déjame pero tú eres muy pequeño, no, no, no, tú tranquila tú vete a trabajar, y él fue el que pudo orientar a mi madre, claro, la gente también es verdad que eh, Asturias, Gijón, sobre todo que es donde más he vivido la gente es muy solidaria no y te, en un momento de de, de esas situaciones siempre intento orientarte bien por lo menos en mi país no en mi país tú vas y tú dices oye tú conoces esta calle y a lo mejor la tienes enfrente y te dicen mire usted ve esa esquina pues cruza a la derecha luego a la izquierda o sea te vacilan sí. no me lo crees <risa> sí sí Tengo sí contando, sí, no sí, que no sí. Horas, ¿no? pero eso es peor pero, pero ¿por qué lo hacen a mala leche o pues yo creo que lo hacen para reírse un poco así no sí no <risa> el pringo de turno bueno, está bien saberlo si, si te vas a Colombia y te preguntas por una calle y te vas por el, el, directamente por el sitio contrario exactamente a esa conclusión también llegué yo Acuerdo, acordaros para participar en nuestro debate El 985 Por favor, una llamada. Una llamada. Una llamada. Que nos cuenten ¿Que nos si cuenten alguna vez les ha pasado algo parecido. Experiencias similares, cómo, cómo se construyen esas identidades, de dónde somos, claro, de dónde vamos. Eso es muy bonito compartir, ¿eh? Compartir es amor, llamar, por favor, que es gratis. Yo, la verdad, no, no puedo contar una experiencia similar, porque, bueno, siempre he vivido aquí en, en Gijón, aunque sí que pasé un año estudiando fuera en Estados Unidos. Y allí sí que tuve, bueno, ...no se parece nada a esta situación... ...ni ninguna crisis de identidad... ...pero la primera vez que me tuve que plantear... ...¿qué soy yo o a qué pertenezco?... Eh, ...bueno, fue muy curioso... ...me llama la atención y muchas veces lo recuerdo... Eh, ...fue cubriendo un formulario... ...en el que, bueno, y es bastante habitual... ...que te pregunten... Eh, ...tu origen étnico... ...y yo tenía que escoger entre si era hispano... ...caucásico... O no sé qué otra cosa, yo eso no lo había visto en la vida. Y entonces yo no sabía si, si yo era hispano o era caucásico, tuve que preguntarlo. Era caucásico, ¿no? Era caucásico, pero a mí es que yo me sonaba ruso, por lo menos, o, pero... o algo así. <risa> yo juro que no. <risa> Entonces eso me hizo pensar mucho, ¿no? Y luego, eh, también una anécdota que tuve en ese año allí, eh, yo estaba en una residencia de estudiantes y dio la casualidad, bueno, en cada habitación teníamos puesto en la puerta los nombres de las personas que dormían en, en, en cada habitación. Y yo estaba con un chico americano que se llamaba, llamaba Joseph. Y resulta que justo enfrente de nosotros teníamos otra habitación que había otro Diego y otro Joseph. Nunca nos cruzábamos, hasta que un día me crucé con este otro Diego, y yo, mira, que nos, hablando en inglés, porque no sabía si, si es que él eh, no hablaba español o tal, y otro que sí lo hablaba, él era puertorriqueño. Y dijo, ah, sí, qué bueno, tal, sí, pues qué bueno que, que hables español, así podamos entendernos, eh, y, y no nos entienden los blanquitos. Pero y me quedé pensando, y entonces dije, ya, dejé de ser caucásico, <risa> y de ser blanquito. <risa> Ahora ya. Ya era hispano o, o vete tú a saber qué, ¿no? Entonces que me parece muy curioso eso, cómo se construyen las identidades y lo, lo arbitrario que, que resulta a veces, ¿no? Sí, y luego también qué necesidad habrá de, de, de como de encasillar a la gente en, en tú eres esto, tú eres lo otro, ¿no? Es un poco también esa manía que que tiene estereotipar sí sí de de tenernos así controlados según en en qué cajón te metas no pero luego es curioso no porque también es verdad que lo que comenta Diego de que a veces tiendes a yo creo que no eres más patriota que cuando estás fuera de la patria porque tiendes mm. a buscar tu a tu tus raíces quizá o lo o, o lo cotidiano o buscas un poco de lo común de lo sí, que, que, que te da allá. seguridad también no que es una da cosa seguridad. que te afianza Así es, supongo uh -huh. que sí. Y a mí no me ha tocado en este año que llevo aquí que nunca nadie, si sí me encuentra por la calle, y me pregunta de que dónde estoy porque no tengo ni idea. <risa> <risa> y que sí que me ha tocado a veces que, oye, que la gente te pregunta, quizá porque piensa que eres del barrio. Uh -huh. Y no, no. Yo, honestamente, Gijón es muy bonito, pero le se parece mucho. Las construcciones son muy similares. Normalmente me faltan necesito tener un punto de referencia entonces me faltan puntos de referencia si sí, tú mira vete a ese edificio de ladrillo rojo de cinco pisos y tú, y todos son iguales <risa> entonces me cuestan los puntos de referencia me pierdo uh -huh. vale <risa> Saray nos está dando señales desde los mandos y no entiendo nada no entiendo nada <risa> No lo más grande. Sí, aquí todos somos segatones ¿eh? Tenemos unas voces preciosas, pero cegatones menos Diego. ¿eh? A ver qué pone. Eh, y, Guillermina, por favor, sí. dínoslo. No, no, Guillermina todavía no, no sale. No bueno sale. Pero Saray no, no lo puede ya, decir. Sí, sí, sí, sí. Re, eh, resulta que sí, si con jóvenes eh, os ha pasado, me refiero a... Me refiero si... si Si sí, alguna vez la anécdota que, que, pusi que pusimos en el radioteatro os ha pasado. De que nos haya preguntado algún jovencillo. Algún jovencillo y no sé si ha una relación. Sí, esta de que sí yo tengo que 16 años ahí. No, no, no, no, no. Estás bien conservada, ¿eh? Sí, Estás bien. Eh, Incluso los de CEAR están bien, bien conservados. Sí, sí, eh. es, sí, sí, sí. ¿Qué tí, tí? ¿te a, a, a esto, no? El que no te consideren de un de lugar a alguien que es más joven que lleva los tiempos en el sitio que tú no sí porque no. lo que veíamos en el, o sea escuchábamos en el radioteatro era como que se quedaban extrañados en el que una chica de fuera bueno como si era no, ya no de, sí que a lo mejor retic... no sé a lo mejor no sé si por eh, la forma de, de hacer este radio quedó como diciendo qué vas a ser tú de, de este barrio no con eh, ese acento con ese acento <ríe> eso, eso sí. bueno, recordaros que tenemos las líneas abiertas ¿eh? 985, no quiero ser cansina pero por favor, 985 14 23, 45. además unos cuantos amigos que abren en llamar llamar, llamar que se va el tiempo eso pues nada Sara y a mí no, la verdad es que cuando me han preguntado si lo he sabido, lo he dicho Y si no, he dicho, pues no, vete por ahí pregunta a otro, porque no controlo. Ah, vale, o vale. O sea, no, no me hago mal, más problemas yo. Bueno, pues espero que, que esto, este radioteatro se repita bastante a menudo en las calles, en el sentido de que dar a conocer, eh, el, dar a conocer el, el hecho de que de que no es las apariencias, sino lo, la realidad es otra, es claro. otra bien distinta. Ni, ni siquiera el ni origen, siquiera es, es el, nada el, el arreglo se va ganando poco a poco claro. y uno se va haciendo del sitio pues con, con la experiencia y viviendo In, incluso Con el tiempo. Incluso cambiando de, de provincia, porque a, a mí me ha pasado también que, que he trabajado fuera de Asturias bastante tiempo. Y yo creo, y sobre todo he estado en Baleares y, y en Andalucía, en varias provincias de Andalucía y algo algo me ha quedado de ahí de o sea yo soy asturiana pero pero algo siempre queda son o sea siempre cuando escuchas a lo mejor algo de flamenco y tal dices ay qué sí, sí, sí, chiquilla que chiquilla empacado chiquilla, sí, acá, vale. chiquilla. ¿Tienes un tanto por ciento de andaluza y, y sí. ya, ¿no? sí, sí, <risa> vamos siendo humanores sí sí claro sí, sí. Es la, es eso sobre todo es la, la riqueza de de, la, de conocer a gente fuera de de, da, de tu provincia bueno de, de, bueno de tu provincia no fuera de tu entorno eso es verdad de tu entorno mo moverte porque ya en tu propia provincia hay tanta gente tan diversa y tan mm. bonita gracias gracias Sara yo sé que me lo estás dedicando a mí Pasa nada. <risa> sí. Bueno, te, sí, sí, a, a ti, a la rubia y a las morenas y a morenos. Morenos, moreno. no todos los colores, chicos. Sí, verdad, sí, sí. sí, es que eh, como digo, la charca, la charca flota, eh. Sí. sí. sí. Muy, sí. Animada, muy animada y muy variadita. Sí. sí, sí. Bueno, eh, Maure recuerda por última vez, si no ya pasamos a la siguiente sección. Ajá. El teléfono y que llamen, por favor, que llamen Bueno, eh, podéis participar a lo largo del programa también, ¿eh? Eh, 985 14 23 45 Sin rima eh <risa> 985 14 23 45 suena como estos números de llaman ya en Llamándose. la televisión bueno damos paso a tomar Caminando van por las aceras pontoneando llevan su cintura ellas mueven las calles Buenos días, charqueros. Estáis en la 105 en Radio Crash. Tiene demasiada sal. Con permiso, me siento mal. Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia, no solo la sangre de Tita, sino todo su ser se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices y en cada uno de los olores de la comida. De esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calurosa y completamente sensual. Bueno, en nuestra sección de primera vez hablaremos de navidades atípicas y típicas. Bueno, eh, en todos nosotros siempre hubo una, una primera vez, al igual que Tita preparó a Pedro codornices con aroma de pétalos, con agua para como agua para chocolate y fue un placer de los dioses. Hablaremos de navidades atípicas y típicas durante el, en el globo terráqueo. ¿Me miráis que me cortáis? ¿La Navidad en España? Claro, claro, claro. En primer lugar, como navidades atípicas, tenemos en Suecia. Tenemos a Suecia, rinden culto al pato Donald. A partir de las 3 de la tarde, se encienden todas las TVs, las TVs o las teles, y se les conoce efectivamente como calle Anka. Esta es un, una forma típica de celebrar la Navidad los... los Los suecos. Los suecos, sí. Son ellos bueno, particulares. Claro. ¿Tú no has estado por allí? Sí, sí, y además tengo un primo que vive allí. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Has pasado alguna Navidad por allí? Además eh, tiene la doble nacionalidad. No, Navidades no, estuve pero en primavera. Pero sí, ya nos ha dicho algunas que otras veces que a ver si nos animamos a, a ir en Navidades. Pues, no, pues me llevas. Pues sí, ya sí. sabes, tienes que llevar el pato dos contares. Sí, sí, no. Esto me ha dejado un poco sorprendida lo del pato sí, Donald, la sí, verdad. Sí, no. es como el niño Jesús para él. Vaya el hostia. Bueno. ¿Qué más cosas extrañas hay por por el mundo? Mira, en segundo lugar está Japón, que se atiborran de pollo KFC. Y más pruebas que nadie celebraría como nosotros, si sí, yeah. se atiborran. O sea, ellos siempre tienen unas particularidad, particularidades un poco especiales y sobre todo en estas fechas. Eh, ¿Pero qué será? ¿Como su forma de, de, de intentar adaptarse a, o volverse más occidentales? Porque no, digo, se ¿no es raro que las culturas orientales, eh, las culturas orientales celebren Navidades? Hombre, ellos siempre los celebran, lo que pasa es que son de, de, de fechas diferentes, quizás. Pero claro, yo, porque ellos su año nuevo no coinciden con, con, el el con el nuestro. Pero pero justamente entonces, a eso me refiero, dado que las navidades son religiosas y pertenecen a la religión cristiana o católicas, sí. los orientales, no, sus la, el porcentaje de su población cristiana es mínima, sí. entonces supongo que intentan adaptarse... A la, porque, bueno, las fiestas son las fiestas y bienvenidas sean. Si yo me dicen que el próximo año celebre el, el nuevo año chino, lo celebro también. Bueno, pero es que una cosa es el año chino y el otro es japonés. Por eso. Entonces sin es embargo, lo que quiero decir es que me, me resulta interesante que celebren las navidades Ajá. y que a lo mejor solamente es como una costumbre que hacen para tener una fiesta y le ponen su toque personal. Sí, pero eso es como, por ejemplo, aquí eh, se ha empezado a hacer Papá Noel pues hace relativamente poco. Sí. porque aquí los reyes magos de toda la vida, pero Papá Noel es una cosa también que hemos importado de, de, de países anglosajones. Es como el otro día escuché yo por las noticias que en Valencia, me parece, los chicos habían terminado la universidad Y desde el mismo día que lo habían terminado celebraron su Año Nuevo y su Navidad y ah. se fueron a la Plaza Mayor a celebrarlo en todo lo grande. Ah, bueno, eso, eso ya es muy típico, en Salamanca. Sí, en sí, sí, Salamanca. Sí, se adelanta de sí, nuestra sí, porque sí, luego sí. todo el mundo se va a sus casas a celebrarlo con la familia. Claro, amigos, claro, pues claro. antes de acabar los... Con los las, compañeros. coles, claro. Pero lo de Japón, pues la verdad, pues no lo sé. Me imagino que tiene que ver con la globalización de, sí, de, de la demás, Navidad sí. entendida como algo más... Eh, festivo y más eh, comercial que que no. espiritual que, que, que, que, tra que tradicional <coughs> sí Finalmente. que tradicional casi todas las fiestas se van se van despojando poco a poco de, de, del, del carácter así más religioso para quedarse luego pues, a veces sí. lo más superficial sí. sí. todos tenemos nuestro puntito especial aunque claro. compartamos es más compartamos historia o nos hayan llevado a nosotros o nos hayan enseñado cómo celebrarlo después me gustaría ahondar en el tema pero que nos siga contando Mauren Eso. cosas raras del mundo No hay dos países que celebren de la misma forma. Aquí en España no se parece nada la Noche Nueva Gallega al San Sebastián catalán. En Cataluña todo va sobre el billar. Le dan más relevancia el día 26, el día de San Sebastián. Mas sin embargo en Italia se ve cine de humor llamado Panetone es un cine de humor grueso cargado de estereotipos que se estrena en la época navideña y que suele arrasar en taquilla o sea, es lo más de lo más panetone como el... como el pan exactamente. deben darle ese significado porque como está cargado de humor y significados o sea, así medio... Medio cantos, claro, pues ¿claro? Sí, fíjate esto <risas> Entonces, Ayúdanos. claro, y ellos con tal de quedar bien ante los extranjeros y ante su la propia sociedad, pues entonces siempre lo llenan, lo hacen por estas fechas para recaudar capita también, uh -huh. ¿eh? Tontos no son, ¿eh? <risas> es que últimamente las navidades se han dado más a nivel. El, consumo. El, eh, sí. El, a nivel el, eso. <ríe> A nivel cuánto gastas. Exactamente. Ya sí. no es como, por lo menos en nuestras infancias, que era más sentimiento, más tradición. Uh -huh. Otra parte que me llamó muchísimo la atención del globo terráqueo es en Arizona que se posa con metralletas alrededor de un retrato de Papá Noel. Bueno por. Favor. Hay una frontera, hay una ciudad que se llama, eh, bueno. Un, hay una ciudad que, es, que se permite eh, el famoso retrato de Papá Noel, eh, la familia bien unida y llena y cargada de lanzagranadas y metralletas, se, para, y hacen unas colas increíbles. No puede, eh. pero, pero, esto, esto sería las delicias para cualquier célula terrorista. Eh. Pero el Papá Noel está es vivo o es una persona. Eh, hacen de un, Noel, hacen o... un fotomontaje, hacen un fotomontaje, entonces es tan importante Papá Noel. ...como sus metralletas... Ah, no. ...o sea... ...como país Ma no ...madre inusa... ...madre inusa total... Sí, sí, ...si eso. se queda en algo así... ...de broma... Pues, no, pues, bueno. no, ...anedótico no estaría bien... pero imaginaros... ...una cena familiar... ...que ya de por sí hay tensión ...que luego va... A, empiezan los chupitos... ...y acaba uno... ...ya sabes... cómo es esto así de Nuevo a México... A ...sí, Nunca sí... Hemos dicho. ...¿cómo es que hace en tu país? ...a ver... ...por último... ...y no menos importante... En Colombia, por ejemplo, en las ciudades importantes, Cali, Bogotá y Medellín, las calles se llenan de luces, de colores. Por lo menos en Cali se empiezan la, eh, las fiestas con festivales musicales internacionales. En los parques se hacen cantan orquestas en vivo. Uh -huh. Se hacen siempre actividades de cara a la alegría. El empieza casi finalizando noviembre. El día 7 de diciembre empieza con el Día de las Velitas el día de la Inmaculada Concepción de María y luego uh -huh. se hace un novenario un novenario consiste en hacer la novena al niño Jesús uh -huh. y entonces eh, se hace en casi todos los barrios ya hablo de mi zona ya hablo de Cali ¿no? uh -huh. se, también se adornan las mejores calles se da mucha relevancia a la alegría a la luz, a la decoración uh -huh. callejera ¿no? porque es digamos que el único momento del año donde se puede digamos que evadir un poquito los problemas eh, olvidarse un poquito del sufrimiento no uh -huh. entonces eh, se visten los niños de uno de mamá de la Virgen María iba a decir mamá Noel, ¿Mamá Noel? ¿Mamá Noel? ¿Mamá Noel? ¿Mamá no. esa esa eras tú la que decía de no, mamá Noel no? No. le pega todo sí. <risa> eh, de la Virgen María, de San José, del Niño Jesús, uno lo visten de burro, otro lo visten de vaca, otro lo visten de los tres magos. La verdad es que allá los negritos no es difícil. ¿eh? <risa> una, una, una, una a punto de, a bien, ¿no? <risa> y no y la verdad es que luego los niños al finalizar la novena se les hacen los aguinaldos que son unos regalitos, se les compran cualquier tontería y los niños mm -hmm. son felices. ¿Y la comida? que ¿Tenéis alguna comida típica de, pues, de esas fechas? Pues sí, mira, eh, como en dos países es igual, en dos casas tampoco es ya. igual, ¿entiendes? Entonces, por lo menos, lo más tradicional es, son los buñuelos, son los pandegonos, son las natillas, el mm. arequipe, uh -huh. hay mucho dulce con salado porque el paladar nuestro está concebido para disfrutar de esos dos sabores a la vez, uh -huh. y aguardiente que no falten yeah. <risa> el, el aguardiente de que lo hacen de... eh, ahí me has pillado ah. <risa> me has pillado ahí ya me has pillado sé que um, eh, hay una bebida típica que se hace con la caña de azúcar Ajá, que es como pone, el ron sí parecido sí y se pone a, se destila y se pone a vinagrar uh -huh. y eso te coge eso sería más bien como la sidra sí sí. pero suavecita entonces no es tan suavecito o sea de sabor es muy suave pero te coge coge unos pelotazos ya sí no, de, ahora me levanto y casi <risa> igual, me igual siento igual que con la piña sí y qué, sí, ¿y qué sí. hay de México de se, México cómo se celebra la, la Navidad Zaya pues igual que en Colombia para uh -huh. nosotros es fiesta fiesta y empieza el 12 de diciembre por ahí vamos del empezamos el 12 sí, maratón Guadalupe Reyes se llama si un mexicano me escucha por ahí ya saben a preparar el hígado para las navidades <risa> empieza que te interrumpa eh, dime, dime. por favor alguien que quiera algún cubano algún <risa> dominicano <risa> algún asturiano 985 14 23 45 que nos comenten cómo son qué extrañan ¿Cómo celebran Navidades bien? en sus países? Exactamente, ¿qué es lo que más echan de menos? Continúa. Compañera. Com eh, com com compañeros, un momentito. Eh, yo soy la asturiana. Asturiana no, pero asturiana sí. Mirad, eh, para, mientras que estáis haciendo la charla, la, el debate, la tertulia, todo, todo ahí junto, ¿eh? Eh, me gustaría que mientras que escucháis, habláis, eh, una sorpresita de música, de música de la charca del otro lado. Eh, para vosotras eh, del para otro lado de la charca, ¿no? Del otro lado de la charca. A ver si, si os das cuenta de quién, de quiénes son. Si hay alguna música colombiana, mexicana, eh. Esos nos eso. cuentan las compañeras. Se dan cuenta cómo estamos acaparando este sitio mexicano, colombiano, te asturiano. Tenemos <risa> no mucha nada. curiosidad. Sí, sí. Entonces voy para allá y a ver si la, la, las adivináis, ¿vale? Venga. Venga. Vamos a hacer Para las líneas también, ¿eh? Abierta, las líneas abiertas 985142345. 8, 5, 14, 23, 45 <risa> ¡Uy! ¡Eso es mía! Sí, es que es mi idea ¿Cómo se llama? Respondiendo la pregunta ¿Eres año, más año, colombiana año, o asturiana? Año, Respondiendo año, a la, y la pregunta La raíz, la raíz. <risa> Eso <risa> <risa> Más los días serán <risa> Año nuevo <risa> Maureen, Mauro, está, está total. Bueno, nos hemos... <risa> subidón <risa> <tra> <risa> <tra> <risa> <risa> Que yo me he quedado con la intriga de la, ¿cómo era lo de la Guadalupe? Eso? <risa> ah, sí, sí Que El 12 de diciembre comienza con las fiestas de la Virgen de Guadalupe que es la patrona de, de mi gente y empieza de ahí y hasta el Día de Reyes en realidad todavía se extiende hasta febrero, pero el nombre del maratón es así. Celebramos a partir del 16 de diciembre con posadas navideñas. Y las posadas se celebra con un ponche con piquete, que es una bebida caliente que lleva un toque de tequila, que es lo típico, y las piñatas también, las famosas piñatas por eso decías de lo de, Por eso decías lo de, de preparar el hígado, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. claro, claro. Empieza ahí, que tú empiezas en diciembre y es una máquina del tiempo, ¿sabes? No sabes cómo, pero llegas al otro año. El, el, en febrero se hace fue Sí, sí. sí y hablabas de las piñatas. Eh, vamos a comentar a los oyentes que precisamente esta semana eh, Natalie sí, sí. está colaborando en un taller de, para, de para hacer piñatas. En el Centro Municipal Integrado de la Arena Que por esto está niños. genial Los niños están divirtiendo mucho uh -huh. Están ahí también intentando hacer sus piñatas Ponen un toque de creatividad uh -huh. Nos estamos divirtiendo mucho ¿Y hasta cuándo estáis? Este viernes termina, eh, me parece sí. que a las 6 de la tarde. Eh, sí, ah. la idea es que ya se, han, ya se han confeccionado las piñatas y la idea es romperlas el viernes haciendo un fiesta intercultural. Hecho una piñata fenomenal En la asociación de vecinos de la arena. Ah, muy o sea, bien. Que, muy aquí bien. hablando de navidad que yo no tenía, yo no tenía ni idea de que esta de las piñatas era una, tenía un origen navideño. Eh, ¿Ah, sí? Pero parece ser que sí, ¿no? Está Así muy vinculado es. a la Navidad, lo que pasa es que luego México se ha extendido a todo tipo de festividades, ¿no? Piñatas por Como doquier. <risas> exportando, exportando. Las Como piñatas son divertidas. Y eso se romperán el viernes ahí. Ah, muy en, bien. Eh, en este caso ya no va a ser en el centro municipal, sino en la Asociación de Vecinos de la Arena. Ajá, muy bien. Este, la entrada libre y habrá ahí comida y música y Pero, ¿qué, qué, qué. por eso decía que veas como a pesar de que los españoles nos llevaron el tema navidad a México todo esto de las posadas y esto que te cuento también el tema de las de la de Andrés pastorelas se llaman las pastorelas tienen que ver con cuando los franciscanos llegaron a evangelizar a los indios mexicanos entonces les mostraban cómo era cómo había sido la vida de Cristo y tal mediante representaciones Las posadas no son otra cosa que representaciones, villancicos en español, muy guapos, por cierto, en los que tú pides posada a alguien que te está esperando del otro lado con la fiestota, ¿no? Pero actualmente, claro, ya es más fiesta, pero tiene sus orígenes religiosos. La piñata también, la típica piñata mexicana, a ver si la ubican. Sí. Grande, de barro, ah, con, grande. con unos como cuernos salientes, Esa es la típica. La típica y... Los siete picos que tienes simbolizan los siete pecados capitales. Ajá. Y cuando tú le das de palos, significa eso, que estás acabando con el pecado. Y que al acabar con el pecado te viene una recompensa que era fruta, dulces actualmente. Ajá. Pero tiene un origen religioso navideño. Ajá. Ajá. Luego, las pastorelas es igual. Es, en las pastorelas se representa el Belén. Y al demonio Siempre son los personajes principales Y vamos a las mismas Era la forma de los evangelizadores De representar y enseñarle a los indios De qué iba esto De Cristo que nació, que la paloma que Ya sabes, todos esos cabezas. rollos difíciles de entender ¿Y tú cómo te identificas? Ángel o demonio Hombre Aquí contigo oh, oh. Oh. Eso era en otra Chicas, gestión. horario infantil <risa> Por favor que alguien nos llame Si son tan amables 985 compartir con nosotros Y mientras, es... no, mientras llaman y no, yo quería hacer una pregunta de diferencias de celebraciones en España a la madrileña la Que mía. me llama mucho la atención cuando voy a Madrid por estas fechas, uh -huh. sobre todo cuando se acerca Nochevieja Que la gente por el centro, por la zona de sol y tal Está todo el mundo con unos gorros rarísimos Y pelucones Ah, sí, porque <ríe> es, no sé, es como La verdad que sí, pero yo creo que es más que... ...la gente de Madrid es gente que, que es que es de fuera... ...que viene como a celebrar eh, por la, la zona de la Plaza Mayor... ...y todos los alrededores... ...pues viene como de Guateque a, a pasar el fin de semana a Madrid... ...porque realmente la gente de, de Madrid, Madrid... ...tampoco sales ni mucho por de tu barrio... ...o sea, estás más bien pues eh, eh, haciendo tu vida normal... Y realmente es más celebración de gente de fuera, que viene a pasar fin de semana a Madrid. Y bueno, pues eh, luces, eh, pelucas y... Fiesta. Sí, eh, sí. Fiesta. Un es... poco carnaval, pero... En Adelantado. La vida. Sí, sí, sí, sí. Y aquí en Asturias, cuéntanos, ¿qué es lo típico? Pues, eh, no sé Yo como siempre lo he vivido aquí No sabría no, no hay nada que me extrañe Pero bueno La cena habitual Lo que le preguntabas a Maurel Nosotros Y aprovecho el, el enlace Nosotros comemos Bacalao a la Vizcaína O sea, puede haber más cosas en casa Pero el bacalao a la Vizcaína Es de Navidad uh -huh. y ¿En México? En México Y de Voltijo Revoltijo también es una de romerito, de romero, que es, no sé, es una planta, nunca he entendido si es romero, o romero. Uh -huh. Y se prepara con chile y otras cosas y son los platillos habituales. Uh -huh. En Asturias, ¿qué se come en la vida? Pues eh, ocurre un poco, como decía Maureen comidas típicas, pero digamos que en cada casa... Eh, Sopa de marisco. Eh, sí, pero no eh, yo eso iba a decir, por ejemplo, la mía... Eh, no suele faltar la sopa de marisco de primero ah, Y segundo, algo contundente En plan cordero al horno, cosas así ¿Cómo era, ¿Cómo era Sarai? Lo que no ¿Qué? nos costaba ¿Qué no nos costaba el qué? Pastel sí. de cabracho Ah, el pastel Ay, de cabracho Es típico, ¿eh? Cabracho, sí, sí la... Sí, no sé, hay una variedad muy grande Y ya depende de los gustos de cada familia Pero lo que sí es un... Un punto en común es que lo que lo, lo, vamos, lo que suele caracterizar esas cenas es la abundancia, o sea, es una es un disparate de comer. Pero <risa> no, bueno, yo normal. creo que eh, aquí en Asturias en general, cualquier fin de semana es una barbaridad. Sí, sí, sí. Sales a comer feliz. fuera sí, y los, es una pasada. Los cachopos tamaño de sí. Pero <risa> Pero no, pero bueno, en Navidad la gente se le va a a mí en mi familia suele ocurrir eso que estamos luego comiendo las sobras una de Navidad y hasta re <risa> Sí, sí, sí. Maury nos, nos contaba el otro día, porque estábamos hablando también de la comida, y llegamos a los postres. Sí. Uh -huh. Yo es que me encantan los turrones. Y también notaba, porque luego me paso por los pasillos de los centros comerciales, y turrón de chocolate, turrón de tal, turrón de cual. Y, ¿Qué es el turrón? Siempre te preguntas. Yo soy muy preguntona y vi que el turrón oficial, Cotilla. o el original... El duro y el blando. El, el duro, duro y manera. el blando. A mí me gusta el duro. Ah. No, no, no. Que era de almendra no, molida. No, no, pero es que el está más rico. No es por nada, pero el teto está más rico. Que era de almendra molida, ¿no? Pero a mí me gusta más el de chocolate, que es, no. en realidad es como una barra de chocolate, pero en fin, una no, no de lo que quería hablarles, que divango, divango. <risa> eh, de y los polvorones. polvorones. A ver, cuéntanos, por favor, cómo dices que hablas cuando tienes comes polvorones. Increíble. Zaragoza. <risa> Polvorón. No, es que en realidad se te, se te acumula todo como entre... Se te hace la... bola, se te oh, hace bola. Entonces tú no sabes si escupirlo, tragarlo, se te... O asfixiarte, o asfixiarte directamente. directamente. Maure, Maureen, ¿cuántos te pones en la boca? <risa> la primera vez, ¿eh? <risa> ya bueno, estáis hablando de la primera vez con un polvorón Que casi morís asfixiado Casi ¿no? muero asfixiado, la verdad es que es sí. Increíble, con sí. ¿no? bueno, uno me bastó, eh Uno y no más salto, todo. ¿Y, hay, y alguna cosa más que os ha llamado mucho la atención De las primeras navidades De las primeras navidades Bien, lo de come. las uvas ¿habíais comido alguna vez? las doce uvas eh. sí, también las se comen en vuestros países eh, sí, en Nochevieja sí, sí, como qué como sí. bueno, bueno eh... nosotros hacemos más cosas ¿sabes? tienes que ponerte el calzón rojo comerte las uvas bueno, nosotros nos... salir con una maleta para viajar todo el año sí, sí, sí, echar agua por la ventana para que no. que ah, ¿sí? sí, mucho. Aquí mucho. Y todo sí me... eso durante las doce campanadas claro, ¿no? No, no, y toda no, no, la familia ahí no, por la no, puerta no, no, con sí, la maleta compre, compre que yo quiero dejar más sí, sí, no, sí, no, no allí lo que se hace es, bueno los rituales de siempre nos bañamos en champán wow <risa> nos comemos las 12 uvas y nada y brindamos con champán y ya está y bueno también la gente que sale con la maleta que wow. tú las ves ahí haciendo un poco el gil y tú dices bueno ojalá se le dé y claro. el año viejo que es un muñeco lleno de paja uh -huh. y pólvora a lo alaska y lo quemáis o qué claro se quema y se quema todo el, todo lo malo del año viejo se hace en cada esquina de cada, de cada calle de cada casa uh -huh. se hace un año viejo entonces ahí al final del año ya a las dos empieza a puff y explota uh -huh. y ya pues es curioso eso eh, aquí se suele hacer eh, vinculado a la hoguera de San Juan cuando comienza el ah, verano sí, sí, también sí, la gente sí, sí. Eh, aprovecha las hogueras que se hacen de manera así comunitaria para, para lanzar deseos y sí, sí. bueno yo lo voy a hacer yo, yo, yo, perdona ¿eh? yo lo voy a hacer al revés no llaméis al 985 14 23 45 sí, eso. no nos llamen no nos llamen eso pero escucharnos por favor ¿qué estamos escuchando ahora? ¿qué música es esta? ¿alguien le suena? hispanos del título Navidad. Otro van llorando. Ay. Yo voy así, voy cogiendo ya el micrófono y me empiezo a bailar. ¿Esto es colombiana también? También. ¿Cómo se llama? Eh, eh, Maure, me decías que se llamaba, eran... Melomerengues. Melomerengues. Es de... ¿Y ese nombre? ¿Por qué melomerengues? Porque eh, el ritmo es un merengue para bailarlo, Y los Melo Merengues fue un grupo que existió allá Que siempre hacía las parodias De las canciones más famosas de los merengues Entonces venía Entonces los juntaban Como más o menos lo que hacen aquí Sí, le cambiaban a lo mejor la letra Un poco la letra y tal Pero siempre eh, por este año más picantonas, más alegres Y siempre lo hacen por, este, por esta época uh -huh. ah, muy Solo por esta época uh -huh. Esto anima muchísimo Esto... Porque en Colombia se vende la ropa, sale la gente vendiendo ropa, como aquí más o menos los negritos, pero allá es más normal, ¿no? En los almacenes, entonces eh, sacan la ropa, tal, entonces para que haya más más gente, porque la música, todo lo visual, todo lo que se escucha llama más la atención. Uh -huh. Entonces, por eso lo hacen Entonces, La gente, uy, repartiendo cava. Venga, sí, venga aquí Además de, tenés buen tiempo, ¿no? En esta época. Sí, y... sí, sí, sí sí. Es muy raro que, que hay... bueno, lloverá De vez en cuando, pero bueno, siempre a buen mí. tiempo Entonces no, eso no, aclama mucho a la en peta. Navidad, allí nada, ¿no? No, sí, de sí. otro tipo <risa> Justamente eso les iba a decir yo hace un momento <risa> Pensando en cómo celebraba las Navidades uh -huh. Ustedes que están más al norte Digo, era la Saturnalia, ¿no? La Saturnalia celta. Y cómo los cristianos se adaptaron a... Para celebrarla. Uh -huh. Se supone, por lo que yo he leído, que aquí se encerraban en sus casas. Porque llegaba el invierno y se llenaban de comida, pero porque se preparaban para la carestía del invierno. Y prendían hogueras que después los cristianos lo pasaron al árbol navideño y tal y cual. Pero era más bien una celebración pagana. Está al revés! <risa> pues para que veas, ¿eh? eh lo, lo que hablábamos antes... Conoces tú más de, de esta tradición de, de cómo se celebran las navidades en Asturias que yo mismo. Sí, sí, ¿eh? sí, porque es verdad que te llegas a un sitio nuevo y, y te interesa. Claro. Así es. Y, de, y cuando vives aquí lo das pues ya lo das por sentado ahí. todo, claro. Ya, no vamos. Ya vamos, no vamos. Nos vamos de viaje. No vamos, vamos no, vamos. no puede ser. Son se eso cortísimo. Nos vamos con Guillermina, me parece. Ah, sí. ¿Guillermina contigo? No sí, sí yo Es creo que ya se me fue el cielo De viaje con Guillermina, a bueno. ver dónde nos lleva hoy A ver, a ver Guillermina bienes, Charqueros, buenas, ¿cómo Hola. estáis? Bien Muy bien ¿Tú? Guillermina, ¿qué tal? Uy. Cuéntanos Estoy encantada, estoy encantada, mira, estoy emocionada y bueno, nos super feliz super ¿Y feliz, eso? Bueno, mira, el otro día, el chaval este que está ahora en la radio, el Diego, Diego este, este, ese, este, es, el moreno. Este moreno guapo. Mis, sí, bueno. Es, ¿Es moreno guapo, pues eh, resulta que imitonos eh, a, a la asociación de vecinos desde Ares. Y montaron una folicia, pero bueno, guapina, guapina. guapina. Eh, Yera, dime. ¿Qué es una folicia? Ah, una fiesta. Sí. Las folicias son fiestas, fiesta, pero Asturiano. Uh -huh. Asturiano. Lo que pasa es que en este caso era Germina eh, una fiesta muy vinculada al maíz, Eso. porque era la fiesta de las follazas que es la sí. primera vez que, que se hacía en la, en la asociación de vecinos de Ceares. Ahí está, ahí está. Entonces son cosas, tradiciones asturianas que, que, que están perdiéndose y estos estos vecinos que están muy enrollados y vinculados a, a las cosas eh, asturianas, pues eh, querían hacer mirad voy voy ponemos la entrevista que hice a unos paisanos, bueno, tan mozos, y decíamos que tenemos a Natalie que está como una guaja, bueno, estos tan mozos, mozos, mozos. Mira, voy pasados a pasaros a esta entrevista, ¿vale? Ok, venga, venga, a ver qué nos estamos, cuentan los vecinos. Estamos ahí a diez minutinos de, del final, no sé si nos dará tiempo, ¿vale? Venga. Entonces, bueno, voy voy a mirar a ver lo que puedo hacer, ¿vale? Pa venga, Porque están tengo... bueno, pendientes de, de del programa, ¿vale? vale venga, venga, venga, venga. venga, besín, besín. Besín. Eh, hola, charqueros y charqueres que eso llama el programa. Bienvenidos a una nueva sesión Viaje con Guillermina. Mira, estoy encantada de la vida de la vida. Tengo aquí a dos paisanos, pero, pero bueno, veteranos y del barrio de Seares Bueno, como lleno y normal, estoy aquí en el barrio de Seares Si veis, está escuchándose ahí la gaita, pero bueno, tenemos aquí una folicia y tenemos aquí a dos paisanos. Uh, ella, ll llámase... Maruja. Maruja. Bu buena, buena buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, bueno. buenos días. Buenos días. Y uh, tengo aquí al paisano mayor de Ceares que llama se El nene. El nene, el nene. Ay, sí. está muy nene, Solo ¿eh? yo, voy a vosotros, charqueros y charqueres Bueno, para comenzar, para comenzar eh, a falar un poquitín... Eh, ¿Cómo era antes eh, el barrio de Ceares? Bueno, era un barrio muy tranquilo, muy bien. Estábamos en zona de verde, no como ahora que ¿Qué? ya estamos. Y nos conocíamos todos, nos llevábamos bien. Nos llevábamos muy bien todos los vecinos. Yo creo eso, ¿eh? Y, y bien, pues ahora, ahora ya estamos... Bueno. ¿Qué cambio? Todo. A ver, ¿cómo? que qué cambio? ¿Por pues qué? mira, donde yo era hasta joven, todo esto, esto que es la, veje, la tejerona, era un campo. Sí. Donde hubo, hacía muchos años una tejera, y dejaron mm, señales de los pozos donde se masaban el barro y todo eso. Pero, ¿eso de tejera? La tejera, una tejera era? que hacía tejes. Ah, tejes. Tejes ¿Qué? y ladrillos. Tejes, mm. tejes y ladrillos y bueno, luego se hicieron estos cases y tal, pues en la Tejerona, era donde la Tejerona ¿no? Y así la... Sí, sí, sí la Tejerona, la Tejerona era en y, todo ¿Y la Tejerona qué era? Y hoy aquí, fastidióse el barro ¿Fastidióse? fastidióse. Claro, porque antes éramos cuatro y ahora somos diez mil o diez mil no, pero mil Cuidado. mil, muchos, muchos, sí bueno. y luego vino Viesques, que Viesques pertenecía a Ciares sí. y todo, entonces ahora queda, quedamos metidos casi en el centro Gijón y no... No. Pero Gracias, yo hoy veo a gente bastante moza, ¿no? Sí, bueno. sí, sí hay mucha juventud Ah, bueno, y también gente sí. de fuera, ¿no? Sí, llamase, sí. Como de aquí, de todas las partes del mundo Sí, bueno, no, no, no, no llegamos a todo y es que creció Pero antes éramos un barrio como joven y cinavilla sí. y eso, muy unidos Y estábamos todos, conocíamos todos Ahora, bueno, esta gente va integrándose aquí ya... Poco a poco son los que ahora triunfan, porque de cierres no quedamos nadie ya. Bueno, o quedamos muy pocos. La familia de él y la mía. De la mía la nada más, sino de más nada. Pero sí. bueno, pero estáis estáis mozos, eh. Estáis Hombre, claro, ¿eh? claro, no no no. El, el y es que eso que caiga, ¿eh? <risa> ¿eh? Y es que este si, pueblo da lo da juventud, no da vejez, da juventud. Oy. Y el que tenga 180, yo tengo 81 y está 80 y tantos. Y mira, no los aparentamos. A ver, pues charqueros y charqueres, doy fe que están como unos guajes, pero unos guajes de de y de sí, tirar sí, para adelante, sí, eh. Sí, sí. Es que todavía está libre. No tenemos mmm, fábricas de echando humo y esas cosas así. Ahora tenemos la gasolinera, que se inauguro sí. eh, se inaugura estos días, la gasolinera aquí en la Exacto, carretera. Si sí. Hace, sí. Y es la única antes. Antes había dos tejeres, Y no había más. Y un, un horno de coque fabricaba para el gas. Uh -huh. Y no había nada más. Los demás éramos todos, íbamos del campo, trabajábamos en Gijón. Porque antes, ahora decíamos, antes decíamos bajamos a Gijón. Sí. No llegó como ahora que estamos en Gijón. Y ya se fastidió. Yo, una preguntina, a ver. Eh, yo quería saber, ¿cómo se fundó esta asociación de vecinos? Sabéislo no, alguien ¿O de quién, por qué fundóse o yo pues el primero fue, teníamos una reunión todos los jueves, el cura, un cura que murió que era muy que andaba no, mucho hay... muy tratable y muy eso y las reuniones eran en Casa Chingarra, que, que era un bar que había aquí un chigre muy famoso, pero que ahora desapareció por causa de la construcción. Uh -huh. Entonces vino un vecino que como ya había asociaciones por ahí que había que fundar una una asociación de vecinos y los primeros fue aquella cuadrilla, el marido de esta, el hermano, yo y otros seis o ocho y fundamos y entre ellos está José Manuel, el primer presidente que hubo y fue el que realzó todo esto y ahora son como quien dice, como que ya que no quedamos nadie o casi nadie y aquí de los grupos. Bueno, do, doy fe que, que hay gente moza. Y sí. hoy estamos aquí, güey, celebrando un, una fiesta que llama Las Follazas. Las ¿Y qué era Las A ver. ¿Eh? Mira, Las Follazas era, entonces, era todo de maíz. Ahora todo llena de sacuya. Y eh, vendían vecinos a ayudar y tal. Y el último día era la fiesta de la follaza, allí en meriendes y tal. Y era un poco fiesta en el barrio. Sí, sí, había una fiesta por sí. Porque se podía, al, al maíz, al recogerlo, pues ayudaban todo lo, todos los vecinos. Y al ayudar todos, después el que tenía casería, como aquí los de Cuesta, había tres caserías o cuatro grandes. Íbamos todos los chavales y vecinos que, vivían de, que no vivían del campo. Entonces, pues después el último día daban una fiesta cada casería de estos. Y por eso juntabanse los moces y mozos y también como y un banquete y darles fueyes de la panoya y en mestrales o sea que ya algo familiar de, sí sí sí de todos de todo, de todo los eso sí. decir... manubres no era nada de máquina. era todo con <risa> la manesa, ¿eh? manes, sí, o sea, sí. toda la manes. y ahí de mozos y mozes y luego en la que sacaba el el rey que era una panoya de color color roja, roja Sí. Pues esa podías coger mozo pa, pa, para el, la, fiesta. Pa la fiesta que había ah, Y siempre salía el más guapo, claro, cogíelo ah, <ríe> no. La moza que se acabe, que cogía el rey Al coger, cuando estaba en tapas la, Todo se iba para el rey, para pa abrirla. Sí. Gracias a todos los charqueros y charqueras. Gracias a C.P.P. y a Radio Crash. Nos escuchamos el año que viene. Este nuevo ecosistema en la ciudad. Puedes oírlo de nuevo en el blog de Radio Crash. ¡Felices, ¡Felices fiestas, fiestas a todos! A todos. Feliz año. ¡Felices feliz fiestas! ¡Felices fiestas! Muchas gracias a recalos. todos por escucharnos, aunque no nos hayan llamado. Ajá. Ya nos llamarán. Bueno, nos queda pendiente para la próxima próximo programa que tenemos que hacer la conexión esta que nos hemos quedado un poco cortados con la conexión México-Asturias. Sí. Y tenemos además un cuento precioso que nos que nos ha quedado también pendiente para 2015. Guillermo, El año que viene más y mejor. Guillermina está como una gadella, eh. Pues muchas, gracias, chicos, muchas, muchas gracias chicos, muchas gracias a apareció. todos, gracias a los Guillermina, gracias a todos, chao, chao, besitos, es un te que quiero, que traigan muchas cosas los reyes.